Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos. Contame vos con qué expectativa afrontan las elecciones del domingo en este tramo final de campaña. Mirá, este, luego de los debates de, del 1 y 8 de octubre, nos ha llamado mucha gente eh, impactados, digamos, por la figura de Miriam Bregman, que eso fue lo que permitió eh, los debates, no que más gente conociera lo que pensamos y eh, que hubiera una una información veraz digamos y eso nos, nos impulsa y tenemos bastante expectativa para para remontar un poco lo que fue las paso no este y, a, y, y siempre con expectativa no solamente de los votos sino de acercar gente para nuestras ideas uh -huh. claro eh, eh, yo lo pensaba en algún momento que una especie de paradoja, porque esto de los debates la verdad que asomaba en principio, o era una mirada, si querés personal, eh, como un formato muy institucional capitalista y realmente, bueno, Miriam Berman claramente salió re bien parada de ahí, eh, ¿lo esperaban a eso o, o hasta ese momento eh, creían que esto de los debates también era como un poco de cartón pintado? Mira, el tema de los debates... este No es exactamente debatir como nosotros sí. pensamos o como queremos de alguna manera, no eh, pero sí nos da la posibilidad de contarle a la gente con nuestras eh, palabras eh, lo que pensamos de este sistema, de el tipo de, de de de mundo que queremos dentro de las ideas que tenemos no. Entonces eso también porque a la izquierda siempre este se la tuvo con mucho prejuicio eh, bueno eh, con, con muchas este discriminaciones y bueno entonces a partir de, de estos debates que no son tanto lo que los que nosotros hubiéramos pensado, también hubo una una posición de apertura hacia nuestras ideas hacia conocer más más a miran sobre todo con el primero. Este, en el segundo debate es como que medio que se pinchó tanto este, esa, esa posición, pero salió, salió bastante aerosa de, de, de muchas cosas y bueno, eso eso impresiona también. Por un lado es importante, por otro lado también es un desafío. Eh, nosotros acá en la provincia vemos que no hay un espíritu de debatir. Uh -huh. Del 2017 que no se hacen debates. Eh, y eso es un problema porque nosotros vemos una este un gran aparato del PJ que es muy difícil que nosotros podamos romper ese cerco mediático eh, sobre lo que pensamos sobre nuestras ideas sobre sobre el, el mundo que que viven las y los trabajadores entonces eso es es, es muy difícil cuando Hemos hablado de las y los trabajadores, este, eh, dicen, no, sí, porque la dirigencia de gremial. Bueno, pero la dirigencia gremial es otra cosa. Entonces, eh, explicar nuestras ideas concretamente se hace difícil cuando no tenemos espacios. Vos imagínate que eh, esta debe ser la tercera o cuarta nota que me hacen desde que empezó la campaña, después de las PASO. Y, y bueno, hace 11 años que está al Frente de Izquierda militando en la provincia de La Pampa. ¿Tienen, Claudia, una expectativa de, de porcentaje de votos en la provincia? O a... No, no, en, reali en realidad nosotros queremos superar eh, los votos de las PASO, uh -huh. eh, que además que nosotros íbamos en una interna. Así claro. que eso eso sería un punto de partida muy importante. ¿no? Eh, sabemos que lo que viene después de estas elecciones... Eh, tiene que ver con una organización de los trabajadores del movimiento de mujeres de, de luchar este contra contra la derecha en el caso de que sea de mi o de o de bulrich este futuros presidentes o eh, de masa que ya viene ajustando o sea De las cinco variantes que hay para presidente, hay una sola, que es la de nuestra compañera Miriam Beckman, que no va a transar con el Fondo Monetario Internacional y que lleva adelante en sus listas a todos los luchadores en todo el país, el frente de izquierda. ¿Tu mirada es exclusivamente ese, ese rasgo, o es el más importante, el tema de que no pueden romper lo que llamas cerco mediático? Digo, eh, lo que describí es como cuatro fuerzas capitalistas, Eh, peleando por la presidencia y una que no, evidentemente el voto popular se está inclinando por las opciones que ustedes describen como ajustadores del FMI. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué pasa eso, crees? Eh, ¿Exclusivamente por la por el, la cuestión del cerco mediático? No, no, esa es una esa es uno de los puntos. Pasa eso porque si vos analizás los procesos históricos, Cuando hay procesos de crisis o procesos en los cuales eh, la clase media o el eh, distintos sectores ven atacado su salario o sus conquistas, eh, se vuelven más conservadores, o sea, prefieren votar al mal menor. Y sobre esa lógica está basada la política del peronismo-kisnerismo, que es, bueno, de todos esto, ¿cuál es el menos malo? Entonces vamos a votar o sea, a este. En este caso, digamos, lo que ocurre es una... La aparición de Milay es rupturista en ese sentido, no, no es algo conservador, más allá de que sí sea un conservador, eh, caracterizándolo políticamente, después de, desde lo profundo, pero digo, no aparece como... Bueno, eh, lo que hay, y ya sabemos que si no, al contrario, eh, digamos la ultraderecha ha logrado en ese sentido lo que la izquierda no puede. No, no, lo que pasa es que no es lo que la izquierda no puede, sino lo que gobiernos de desvío... ...han hecho creer que es la izquierda, digamos... ...porque el peronismo no es la izquierda y el kirchnerismo tampoco... ...entonces eso forma parte de un conglomerado de ideas... ...que la gente tiene alrededor... ...y sobre lo disruptivo que es mi ley... ...sí es cierto que impacta a un sector de la juventud... Eh, ...pero no todo es eso, digamos... ...yo opino que mucha gente piensa que por ahí se viene el cambio lo que lo que es reprochable en algún punto es que personas que tienen una brecha generacional como la mía que han vivido el 2001 piensen ingenuamente que este un cambio puede ser beneficioso con mi ley como presidente mm. cuando sabemos que no, cuando la política que él aplicó, que él intenta aplicar es la misma que aplicó Cavallo y Menem y bueno, son sus líderes, ¿no? Entonces eso eso llama bastante la atención, pero yo cuando me refiero al mal menor es la idea que desde hace años el peronismo nos lleva a votar sin las convicciones que cada uno de nosotros tiene, sino bueno, esto no es todo lo que queremos, bueno, votemos a este. Nos pasó con Alberto, que ahora todo el mundo este, impactado con la figura de Maza, que no es el presidente, hay un presidente ficticio, porque vamos a decir la verdad está desaparecido el, el presidente actual, nos pasó también, bueno, eh, con otras visiones, ¿no? Con con y bueno, con muchos más, de pensar que eran ese y, bueno, votemos a este porque nos dicen que tenemos que votar a este. Mm. Nuestra posición es no, que que cada uno tiene que votar de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Eh, y sobre todo dar eh, este 22 de octubre, eh, dar un mensaje que no queremos pagarle al FMI, y que la única candidata que habla de no pagarle al FMI es Miriam Bregman. Bien. ¿Y, y qué te imaginas, digamos, estamos más o menos previendo que el, si hubiera segunda vuelta será entre estas fuerzas que estamos diciendo, ¿qué, qué te imaginas haciendo si, si hubiera esa segunda vuelta? Digo, ¿qué votarías? ¿Qué votaríamos nosotros? Sí, o vos, no sé si ya lo hablarán a nivel estructural del partido posiblemente, pero eh, ¿es claro que votarían en blanco, por ejemplo, o, o crees que merece un debate? mira nosotros en el 2015 cuando llamamos a votar en blanco y lo hicimos, aquella vez este, eh, fue, fue muy poca... Fue muy poca la cantidad de gente que nos hizo caso, digamos. Sí, sí. Eh, o sea, eh, por eso también es reprochable que muchos sectores nos digan, eh, por culpa de ustedes ganó Macri. No, mentira. No, no, está eh, claro eh, eso, sí. Eh, eso está claro y fue parte de una fake news también que nosotros digamos que son lo mismo. Bueno, nunca dijimos que eran lo mismo. Dijimos que sus formas de actuar daban como resultado que siempre iban a tranzar con el fondo monetario internacional Lo que pasa es que tienen tenían en ese momento modelos distintos, ¿no? De, de cómo actuar, o métodos distintos de cómo actuar. Y ahora pasa más o menos lo mismo. Entonces, Entonces este, no, no, nosotros siempre tenemos una posición en cuanto a lo programático, de, de fijarnos a ver qué qué programa lleva adelante tal político y tal eh, ideología, ¿no? Sabemos que ninguna de las otras cuatro variantes este va a apoyar a los trabajadores, ninguna de las cuatro variantes este va a, a, a llevar adelante una política contra la crisis, ¿no? Entonces, bueno, eso es eso siempre ha sido nuestra nuestra política en cuanto al voto, pero por eso estamos peleándola para que se vea reflejado en este 22 de octubre eh, votos hacia la izquierda, porque bueno, esta esta pulseada es muy fuerte eh, entre el poder económico y la clase trabajadora, por eso Creemos que un voto a la izquierda es para preparar justamente esa pulseada. Bien. Claudia, gracias por el contacto y por supuesto que el micrófono está abierto para que agregues lo que consideres necesario ahora. Mirá, eh, mucha gente conoció a Miriam Bregman este a partir de estos debates eh, y creemos que podemos seguir creciendo, no solamente en la provincia, sino en el país. Eh, acá en La Pampa se votan a tres candidatos a diputados nacionales, uno es del PJ, otro es de Cambiemos y otro es del Frente de Izquierda. Creemos que es muy importante que haya más diputados del Frente de Izquierda en el Congreso para defender en el Congreso las leyes y en las calles defender también las conquistas que se han logrado de los trabajadores, del movimiento de mujeres y de la juventud. Así que hacemos un llamado general a que cada uno vote por sus convicciones este contra la mega minería, por los derechos de las mujeres, eh, por, por el aumento de salario a los trabajadores y las trabajadoras, Eh, por la educación pública bueno que son justamente las luchas que nosotros venimos llevando adelante y sabemos que si se le paga al fondo Monetario internacional se le quita cada vez más a la salud a la educación y a la vivienda en, el, en esta provincia y en el país.